The documentary scene Upon the fractured screen The dreadful poem is Upon the crumpled <laughs> face There's a policeman with an honest soldier A scene whose head is on the pole He grunts as he fills his prideful With feeling of a knees He briskly friskly, tommy mace, the tom remains, dropping fingerprints, printer and stays And he endeavors to ignore the chains That he walks into his knees But he's master in the dark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 With anglers with no hope The water colouring That's not gallery <laughs> There's a girl who goes good when a child sure, Is desperate for her father's life And he's the hand beneath the globe It's one she needs to hold Cause she's out of her morality She decides that she is one ear In the land of doing as you please And our time the come The backdrops peel and the sets keep weighing The cars get eaten by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 There's something here for everyone Why? Besides your seat today. There's mischiefs and malachas But no or you potos estrés, joder que llegué con el con el tiempo justo y, y buscando aquí una clavejina para ver si para ver si llega quien a, a sentir los auriculares tampoco os creéis ahora hoy así en un rato todo el rato no lo siento ¿eh? y estas cosas que que pasan a radio libre que seguramente si si fuera bueno pues uy, es que yo no sé hacer el, el programa sin auriculares a ver Claro, pongo aquí lo que pasa es que siento nada más pero una orella y eso es casi peor que no sentir en nada eh. pongo los en el otro lado y no siento absolutamente nada pongo los aquí a ver eh. bueno aquí se siente bastante aceptable lo bueno es que tenemos tenemos un un montón de un montón de opciones eh. Eh, estoy una radio libre pero, pero bueno por lo menos hay eh. hay... alternativas. Bueno, una... una radio libre que supongo que ya... ya sabéis cuál es, ¿no? <ríe> eh, y por supuesto... joder, el story. coño. Y que estoy... ando aquí haciendo cosas... Madre de Dios, chaval, verdad. lo mejor que fego, y explicamos lo que estoy haciendo a ver y como como llegué con el tiempo muy justo pues entonces la historia que no me dio tiempo a preparar las cosas entre otras cosas pues mira por ejemplo todavía no no entré a no entré al chat pero bueno espera esto me pasa a mí estoy que estoy buscando una música para tenerla preparada pues cuando te has cansado no es que nada yo la música pongo la para para descansar ya sabéis ¿eh? no es porque no es porque digo yo ah madre mía, pues pues pongo yo esta cantar porque yo es muy guapo y porque quiero yo que, que los míos que los míos sintientes lo conozáis y tal no, no y por eso no es por eso en absoluto Y sencillamente, ¿no? pues no lo encuentro, o sé sea que voy a traer. ¿Y es que estaba mirando? A ver, ¿eh? si la... Tenía yo aquí en un lapicerín de, de música que... Uy, qué mal suena este micro! A ver, oh, vamos a ver, a ver si suena algo mejor. Sí, no, suena bastante mejor. No, ¡Pues, ahora marcha! No, te... no sé, si, si aquí... A ver, ¿y este? ¡Madre de Dios, chaval! Esto es un, un desastre general. Bueno, ¿eh? a ver... Se me ahorro, ahora tengo que escribir A ver, es que es complicado, no os creáis ¿eh? Ay, Madre de dios, no, no, casi. te 71 A ver, H, K, E, T, T, eso así no. y así no me parece que sale ¿eh? A ver, vale, venga, pues ya menos mal, joder, que está un... un cantar bien preparado para pa cuando, pa cuando sea necesario. ¿eh? Bueno, no, preparado el todo, no está topía pero voy preparado prepararlo yo ahora. ¿eh? Asina, y doy aquí a la pausa, y ya está. ¿Vale? ¡Ay! Por fin, por fin está. Bueno, ya vos dije que esto ya es Radio Cuca, ¿no? Que hay una radio libre y que por eso tenemos todo un poqueñín, no Oye, pues, sin nada que haya manera. Pero bueno, joder, uy, ¿qué? ¿Por, ¿Algún problema? no nos no gusta queréis sentir otra radio hoy pues sentirla tranquilamente ¿eh? no penséis que a mí me molestarme que os paséis a la copa la, COP, la sera a radio nacional a la que os dé la gana a que os dé la gana hay ahora mismo más una, una oferta de, de, de radios ¿eh? que, que podéis sentir un, un montón de ellas Eh, hay que ser radios autonómicas que ser radios nacionales que ser radios comerciales tenéis un montón de, de posibilidades ¿eh? de posibilidades abiertas lo que pasa que a lo mejor precisamente lo que queréis ¿eh? no no no no sentir todas esas cosas uh -huh. eh, a ver supongo que no lo sé y ¿eh? hablar por falar porque no tengo no tengo ni puñetera idea dice aquí un, un tal west 203 eh, y ahora Ah, no llega ayer y eh, no pues nada no ahora no tengo una idea en el, en el chat voy eh, pues a yo para que por lo menos no voy a escribir nada pero para que por lo menos sepan eh, que sepa la gente que, que estoy aquí joder no sé a ver este micro suena pero si lo muevo como que pierde la conexión, sueltas algún cable, algo bueno. El otro día tuvimos aquí mirando cables, y por lo visto hay muchos que son de, como decía, el Mico yasio. Eh, decía estoy como si fuera, como si fuera de los chinos, porque eh, cables hay de bastante mala calidad, bastante poco calibre y tal. A ver, estoy aquí, voy a poner nada más eso. Estoy aquí ahora. listo hala bueno Ech. hala acabose ahora ya ya llegó el momento bueno para pa entamar a Nedonia cuánto tiempo llevamos ya la grabación pero déxame, déxame ver lo que ¿eh? préstame nada ah, bueno diez minutitos nada más y todavía estamos preparando bueno pues amigos esto es el programa de todos los jueves para la noche casi todos los jueves para la noche en, Radio Cuca, Radio Cuca, Radio la radio, libro de viejo, esa radio que suena en el 107.3 de la frecuencia modulada y también suena en el www.radiocuca.org y los jueves a las 10 de la noche, si llega algo en directo, oye puto directo porque 23 de junio, ¿no? noche de San Juan, pues tiene de ser necesariamente anedonia. Ya estoy, ¿qué sintiendo aquí? Que está haciendo tiempo antes de ir a la foguera. ¡Qué mentira! Qué? <risa> bueno, no, no, no, yo metí, este año y vuelvo ahí. Eh, este el anedónico miserable. ¿Anedónico miserable, apofénico, fotofóbico, hiperacúsico? ¿Mm? Que si no los digo de ese mes en cuando, eh, van a acabar escaciéndoseme todas eh, to las titulaciones y todos los, to los apellidos que tengo. Y, bueno, hoy eh, tengo una noche que, bueno, pues pese a ser lo primero, y a la noche de San Juan. Quería comentaros yo que la noche de San Juan, eh, aquí donde me veis, o mejor dicho, aquí donde me sentís, cuando yo ya era, era mozo y, y todavía salía por ahí de, de folixa y estas cosas, pues ya era la mía fiesta preferida, ¿eh? Yo tenía dos dos fiestas por antonomasia en el año que bueno pues que me que procuraba respetales ay, y que me que me gustaba mucho que lo pasaba que lo pasaba bastante bien eh, y eran eh, además bueno pues una casi pel solsticio de invierno y la otra por pues, solsticio de verano gustaba mucho noche eh, fin de año y gustaba mucho en Juan ¿Por qué? No a no sé decir por qué, pero a lo mejor porque solían ser situaciones de esas que ya comenté de alguna vez que me gustan mucho. De esto que sales y, y empiezas a hacer cosas y al final de la noche pues estuviste en un montón de sitios, conociste a un montón de gente, eh, pasaron de cosas curiosas, van bueno, a que es verdad, es decir, eso anedónico puede pasar en cualquier noche, no tiene necesariamente que ser una de esas dos. y ya, ya, ya, verdad, pero bueno, que a mí, pues, cuadro que me que me pasó muchas veces eso, ¿eh? La de... gusta más de fecho eh, San Juan que que fin de año. El fin de año, no sé, como que... Eh, ya llega un momento casi que ya era como, como obligatorio, ¿no?, salir. Y, por embargo, eh, San Juan, pues, pues no. Además, decía yo una cosa que, bueno, pues, que tiene su tal. Que San Juan ya era como Nochevilla, pero, pero con calor, ¿eh?, ...y menos gente... ...y es verdad, es verdad... ...acuérdome que siempre... ...en Juan en ...prestábame... ...entre otras cosas por eso... ...porque salíes y, y ya hacía calorín y tal... Hombre, que podía cuadrar que tuviera una noche... ...como la de hoy mismamente... ...bueno, hoy frío no fai ...lo que pasa que... ...que está lluvioso y... ...mira, eso yo ...por cierto, me mira lo que me llevan las cosas... ¿eh? ...el hecho de que... ...la noche de Juan ...tuviera lloviendo... pues llevóme a pensar en en, en el lenguaje vosotros podéis decir, ay madre, ¿qué tendrá que ver la noche de Shanshuang con la lluvia, con el lenguaje? pues sí, porque que estaba sintiendo eh, yo esta mañana otra emisora de radio que no era Radio Cuca, y estaban diciendo que, dicen, ah, está lloviendo en Asturias, pero llegó una lluvia de esa típica de aquí que paz que no llegue, pero que, que muella que yo decía este Eh, el locutor eh, igual o no llega aquí o o, nun, o bueno, o está más de, de una familia muy castellano falante que, que no utiliza eh, términos propios de, de, de perequí ya no digo eh, que falen asturiano pero sí que a lo mejor eh, conozan mm, términos propios porque mira, de la misma manera que siempre yo al cuando cuando estaban a na escuela y está estudiando y tal para los ejemplos de cómo los lenguajes son diferentes y reflejan el el sitio en el que se desarrollan y no necesariamente otros siempre nos ponían el ejemplo de lingües esquimales esquemales en que había pues bueno un montón de palabras para para definir para referirse a la nieve y no un que pone sinónimos sino que cada uno de ellos Eh, tenía un significado diferente refería a un tipo de, de nieve que no era exactamente igual a, a los demás eh. cada uno tenía la su especificidad eh, en asturiano pues pasa un poquitín parecido en este por ejemplo hay muchos muchas palabras para referirse a la, a la hierba eh. si sí, para no lleva lo mismo la hierba que, que el cejao que, que el verde eh. eso a lo mejor los que tengáis ganado o tuvierais familia yo muy de muy de vuelos no los que tuvierais vuelos con ganado seguramente sabéis esos conoces esos conceptos ¿eh? ¿no? yo lo mismo y seguramente había más ¿eh? lo que pasa que bueno yo soy uno de tantos que como ya perdió la conexión con con ese mundo rural y, y el mundo de la ganadería y demás pues ya les esquecí. pero seguramente había, había muchos más palabras. Yo recuerdo esos tres términos. la hierba, que era más bueno pues la hierba eh, que guardaba para todo el año y tal. El, el segado, eh, que era así más, oye, pues de salir a salir a segar un, eh, un par de baláes para pa ellos en ese momento. Y después estaba el verde, que ya era como el segado, pero ya era más.. Pa, Que ya era más más curtio y más más fresco todavía, ¿eh? el verde que el cejado. Igual no, ¿eh? igual ahora méteseme cualquiera en el chat, por cierto, si sabéis, ¿eh? pones un macetú, que está el maceto en el chat. Eh, igual el maceto sabe de, de estas cosas, o bueno, y, y corríjeme aquí, ¿eh? enmiéndame, y dice, no, no, no, ya exactamente así, Natal. Bueno, pues oye, no sé cómo ya exactamente, porque ya os digo que yo de. ...al mundo ganadero, pues ya hay unos cuantos años que, que me se parte... Eh, ...pero bueno, lo que estaba hablando no era del ganado, eh, y ...era de la, de la lluvia... Eh, ...y de cómo pues este hombre tenía que utilizar un circunloquio... Eh, ...para explicar el tipo de lluvia que estaba cayendo... ...a lo mejor si tuviera más cerca de... Eh, ...utilizar términos propios de Asturias... Pues podía, podía decirnos si estaba barruzando, si estaba cayendo un poco de, de borrín, ¿eh? Eh, si lo que pasaba ayer era que orvallaba, si estaba lloviendo, si caía un bastiazo. ¿eh? Entonces estas cosas que no son exactamente exactamente iguales. ¿eh? Yo por la mañana lo que diría era que sencillamente, bueno por lo menos lo que yo estaba viendo y es que estaba lloviendo. ¿eh? ...y que a lo mejor alternaba de ese mes en cuando con un poco de orvallo... ...lo que pasa que bueno, pues un um, orvallo... Eh, ...más tendente si quieres a la lluvia... ...que al barruzo... ¿Mm? ...¿entendéisme? No, no pasa nada si no me entendéis... entiéndome entiéndome yo solo... ...hola fanedónica... ...dime la fanedónica... Buenas noches. y bueno pues yo también le digo buenas noches, Buenas noches, buenas noches. Préstame, préstame tener a la gente perimetía, Eh, eso ya era nada más una, una, una reflexión que hice yo eh, que ya ves que tampoco tiene ninguna coherencia porque es que si empecé hablando de, de la noche de san juan de que se me prestaba salir que si no que si tal luego me tomé con que llueve y entonces bueno pues los diferentes términos para la lluvia y para la nieve que tienen los esquimales y para pa el verde y para el para los baques que sé yo una una una cosina una cosina una no sí que tenía ganas de, de, de aprovechar que hoy venía a la radio ¿eh? y como bueno pues parece que hay mucha gente que siente esto ¿eh? que, que bueno pues que me sigue sorprendiendo y me sorprenderá siempre no entiendo el motivo por el que la gente siente esto pero bueno oye pues yo estoy encantado de que, de que se haya así no hombre de si vez en cuando damos un poco de miedo ¿eh? también, pero bueno, en general no, en general todo y contento y todo y pues préstame, joder, que sea que sea de esa manera que, que mucha gente sienta este programa. Aunque luego yo curioso, porque al vos que habrá como no sé, no un, sé, sea, unos meses, no sé cuántos. Que dije yo eso de, oye, pues como tengo curiosidad por conocer los motivos por los que la, la gente eh, siente en pues bueno, pues abrí yo una un, dirección de correo electrónico para Nedonia, ¿eh? y, y para que la gente me contara ahí, bueno, pues que... ¿Por, ¿por qué coño es que se sienta Nedonia? Bueno, más conocidos, ¿eh? Y tampoco os penséis que muchos, ¿eh? Tres o cuatro conocidos, que digo yo, bueno, bueno yo, podéis, vosotros podéis decirme ¿eh? porque vos pues, prestaba Nedonia en persona, no hacía no, no falta que... ¿eh? Pero con oye, bueno... Yo, bueno bueno pues que la cosa ya que eh, como supuestamente esto lo siente mucha gente ¿eh? hombre existe la posibilidad yo claro lo que veo ya que cada programa tiene unas 100 descargas y existe la posibilidad que se lleve solamente una persona descargando una y otra vez ¿eh? a lo mejor que se yo pues pues en estos casos dice la mi mamá pero bueno no creo que la mi mamá no creo ni que sepa descargar ¿eh? o sea ya que bueno en fin que quería yo hacer una pregunta, coño, ¿eh? y si no, y si no lo siento mucha gente, pues por lo menos eso que están en el chat, el maceto o la o la fanedónica, pues si lo saben, ¿eh? podían responderme. Llega ayer y ¿eh? bueno Yeri no, ya venía a tiempo eh, acordándome de, de series de televisión, no, me gustan mucho las series de, de televisión. qué curioso, non? No me gusta la televisión, pero gustanme las series de televisión. Bueno, no es lo mismo, no es lo mismo. Las series de televisión dejan de ser, bueno, pues, pues como películas en pequeño. Lo que pasa que, bueno, pues, o en pequeño o en grande, porque bueno, si tiene muchos capítulos, claro, son en grande. Espartense a través de de si medio, pero de si medio no hay otro para para espartirse. Bueno, eh, cuido que ya empieza a haber series eh, a través de, de internet y me parece que por YouTube ya hay series por capítulos. Bueno, bien, no, la cosa va, va expandiéndose, va expandiéndose. Bueno, pues ya os digo, a mí me gustaba mucho, eh, me gustaba mucho, sobre todo por una cosa, porque a ver, yo con el tiempo, con los años, fui haciéndome muy repugnante, eh, ya lo veis aquí, soy repugnante como yo solo. y fue haciéndome muy repugnante con el cine yo recuerdo que cuando yo era más más mozo pues poníame a poníame a ver una película y veía películas de todo tipo claro ya era cuando todavía no existía la posibilidad de, de esto del internet de descargarte la la que tú quieres... y, y todas estas historias bueno pues yo de aquella veía pelis clásicas ¿eh? veía pelis de, de todas las temáticas posibles ¿eh? me metía pelis pero de, de, de todo tipo, ¿eh? Al cuarto de que veía yo, pues por ejemplo esos clásicos, ciclos de clásicos que ponían en que ponían en la en la 2, ¿eh? En la 2 que, que llega donde donde espartien un poquillín el cine cine no un comercial. Yo veía los y, y prestaba y disfrutaba con ellos, ¿eh? Había ciclos de De actores y actrices del, del cine clásico Que me prestamen, Yo acuérdame siempre de de un, de un ciclo No sé por qué Porque mira que bien vi de, vi de ellos Pero del de, de uno de, de Dedicado a las películas de Bárbara Stanwyck Que vosotros a lo mejor decís ¿Quién es esa? Pues bueno, como a mí si me lo decís Serán ¿sí ahora y cuadraré que no hubiera eh, Que no hubiera ese ciclo O, a ver, igual aquí los compañeros que echan en de cine están ¿eh? viniendo para arriba porque si entramos a decir esto, están viniendo con palos y piedras ¿eh? para darme bien parecidos por no, por no ¿eh? por considerar a Barbara Stanwyck una semi desconocida. Bueno, no sé, no sé, llenen pelis de, de este en blanco y negro, lo que sé yo, serían de, de los 50 o, o por ahí, no sé. Y bueno, pues eso, yo veíales. Ahora en una pelis de esas y, y vamos. salgo corriendo, salgo corriendo, no veo, no veo la peli, no mala la peli porque no, no aguanto, ¿eh? mismamente ahora mismo me pones una peli reciente y supuestamente bueno, interesante y tal, o que yo puedo reconocer que es interesante, o que incluso si voy al cine, en el cine si la veo, y ponérmela en casa, y al momento collo y quito y marcho, ...porque pásenme muy largues no aguanto todo ese tiempo... ...y entonces, bueno, pues por eso lo mejor veo... ...gústame ver capítulos de, de series, porque suelen ser cortinos... ¿eh? ...dependiendo de la serie, más o menos... ...pero bueno, ponte en unos 40 minutinos... ...y bueno, pues casi quiero más ver un capítulo de esos de, de 40 minutos... ...y si y si cuadra que quedo con ganas de más, pues veo otro más... ¿eh? ...y veo dos, no pasa nada, no pasa nada... ...quiero más eso que, que, que lo otro... ¿Eh? y ya os digo pues, pues que llevo porque estoy hecho un repugnante porque antes yo que sé, pues había una oportunidad a las películas curiosamente, curiosamente pienso muchas veces que de la misma manera que llevo libros muy raros ¿eh? raros, en, raros no pero bueno, libros complicados que requieren eh, mucha atención y que son a lo mejor no no fáciles de, de leer ¿eh? Eh, de la misma manera y es curioso cómo por embargo no soy capaz de poner esa atención y ese esfuerzo en en algo bueno pues más sencillo cuido yo que ver una, una película por, por complicada y dura que sea yo bueno, una cosa muy muy curiosa y entonces es ¿eh? pues como lo que a mí me tira son más les les series ¿eh? Pues, ...pues me, ...bueno, pues aparte de que estoy siempre descargando series... ...y viendo series, unas buenas y otras malas... ...a ver, no tengo ningún, eh, ningún inconveniente a reconocer... ...que veo series que son chungues... ¿eh? ...son chungas, pero bueno, pues me resultan entretenidas... ...y, y veoles, ya está, sencillamente por eso... ...y veo otras que son realmente buenas... ¿eh? ...realmente buenas... ...pero, eh, puseme pues, a pensar en, en, en las series que yo vi... o dejé de ver cuando yo era niño y non, o he vi vivido algún capítulo suelto y no pude ver más o lo que fuera y bueno, pues ponchemos a buscarles, ¿eh? ahora con la posibilidad esta que tenemos con el internet ¿eh? col, bueno, que tenemos, que tenemos, que tiene el que tiene internet <risa> a ver, yo como, como privilegiado tengo el internet y busco cosas ahí ¿eh? bueno, pues mire yo cuido, haciendo así una una retrospectiva una retrospectiva introspectiva nos míos propios recuerdos alcordemos que de alguna vez vos propunxe ese ese ejercicio bueno pues que me personalmente pasme un ejercicio muy guapo que ye retrotraese ese para intentar identificar cuál ye el recuerdo en la acordanza más antigua que tenemos cuállle si el primera eh, primer ensayo de la función memorística que se queda que se quede grabado ya sabes oye pues la función memorística eh, no echa andar cuando nacemos ni mucho menos esta gente que dice ah, acordéme de eh, del fe de, de, de, de cuando estaba en el útero Bueno, pues personalmente pienso que es un chorraes. e non no sé si en algún caso pues ay, cuidado que no, que no puedo acordarse nadie de cuando estaba en la cuna, Por ejemplo. Entre otras cosas porque si pudieran acordarse serían acordances en un formato pues que no sabría decir cuál ye, porque un un de cuna no ve, non no sabe todavía a ver, no sabe todavía a sentir, Cuando digo que no veo, no o un, un escucha, no oye, llevo, eh, quiero decir que no sabe eh, que sente en una tormenta de, de, de estímulos que todavía no sabe organizar para convertir, por ejemplo, ese el de colores en una imagen reconocible o esas vibraciones eh, en, un, en una voz o en una música. Eh. Bueno, cuando vienen los primeros recuerdos suele ser, pues. El otro día lo falaba con una gente y más o menos por los que por lo que hacía este ejercicio con una gente y más o menos las acordanzas que a todos ellos salían venían a ser aproximadamente de los cuatro años, algunos tres, algunos cinco, pero más o menos más o menos por ahí. Yo cuido eh, que ya os comenté la mía primera acordanza aquel, aquella habitación en eh, la que yo dormía. Y, y de la que veía por pues, la traviesa de la ventana una ventana que daba a un pambatus de luces un patio interior y en la que veía subir y bajar un ascensor y el contrapeso del ascensor por el, el sitio que llega, la, la vivienda que hiera y demás pues sé que tenía que tener pues tres años aproximadamente ¿eh? y salía los de algunos de cuatro años salía de algunos de cinco y demás pero bueno más o menos por ahí por ahí por donde tenemos las primeras experiencias memorísticas y bueno pues eh, lo que hice ¿eh? hoy hoy bueno entre ayer y hoy fue ponerme a, a a hacer una cosa un poco más específica que fue intentar recordar cuáles ¿eh? cuáles eh, cuál son las primeras series de las que tengo de las que tengo memoria pues el otro día puedo ponerme podía ponerme a cualquier la primera música o cualquier eh, el primer libro o, bueno, no lo sé pero bueno dios me por ahí de por les series de televisión y hay una que ya muchas otras veces pues bueno pues me venía a la cabeza eh, de así y más en esos y tal pero que no sabía no sabía buscarla y pues a buscarla y, y bueno mmm, felizmente pues que de que existe Eh, pero es que encima de que existe llega eh, un poco más adelante por supuesto de, de la acordanza del, del ascensor eh, ya no llegué de las primeras acordanzas si y de después pero bueno, tampoco demasiado después eh, yo tenía una mente eh, es imágenes, estas, sueltes bueno, imagen sueltes no una sola imagen que ya era la imagen de dos niños eh, en una cueva uno de los niños pues metido como si fuera en un Bueno, pues un nicho abierto en la cueva, digamos, en un, ¿eh? en una cobacha, en, en un foraco abierto en una pared, eh, cerrado con, con unos barrotes, ¿eh? y el otro llegaba y no abría la puerta, quitaba los barrotes, o algo así, y, y salía. Y yo por algún motivo tenía en la cabeza que aquella, que aquella serie eh, trataba acerca de un laberinto o, o de algo por el estilo. pero yo os digo, nunca lo buscaba porque yo pensaba, ¿eh? de hecho yo, yo tenía metido en la cabeza y yo y no sé por qué cuidaba que aquella serie se titulaba eh, Dentro del laberinto ¿eh? y claro, pues lo que pasa es que yo buscaba Dentro del laberinto y lo que me salía y era la, la película esta de, de David Bowie ¿eh? de, David Bowie era el protagonista, no sé si quién la dirigía ni nada, pero bueno, igual la conocéis con muñequinos de esos de ...de peluches de, de Jim Henson... ...está muy guapo, por cierto esa peli... ...si queréis verla pues... ...oye, ya muy prestosa... ...y acaba bien... ¿eh? ...y una cosa que yo volvo, <risa> en las pelis... ...que acaben bien joder... ...que te dejen con buen sabor de boca... ...y bueno eso... ...buscábala y, y salí a mesa... ...y no sé a través de qué otras cosas... ...empecé a poner hoy en el YouTube... ...en la mula... ...en, en un montón total tal... que puse eh, ah ya sé es lo que puse bueno pues algo tan sencillo que no hacía falta de eh, de comerse mucho la cabeza pero bueno ya veis que no me dio para más y hasta ahora no se me ocurrió que fue poner dentro del laberinto serie de TV eh, y entonces salióme eh, salióme que efectivamente bueno pues fue una una serie infantil de tres temporadas de de siete episodios Eh, de algún comentario de alguna web que se acordaba de ello decía que bueno, que infantil era un decir, que era bueno, bastante bastante chunga eh, chunga en el sentido de que a lo mejor no era para niños, pero bueno teniendo en cuenta que, que en todas las colecciones de literatura infantil y juvenil hay, hay libros de Poi pues es Galán Poi, pues mira oye, y bueno, yo la primera vez que él es Galán Poi, igual tenía yo qué sé, 7 o 8 años ¿Eh? y quedé flipado, <risa> o sea, ya que y otro otra de las mil salcordas primeras, ¿eh? ¿eh? Aquel día ya lo conté, pero aquel día en el camping del del Rinconín, ¿eh? Como me senté en un en una silla de playa, me puse un, una lona, ¿eh? Tapándome por la cabeza como si fuera un burka, pero sin furacos para ver. Y, y, y dije a la mi prima que estaba por allí que si no tenía ningún libro para entretenerme y pasame uno uno de una colección que ya era de la editorial Anaya de tapadura ¿m? y que se titulaba El gato negro y otros relatos extraordinarios de Edgar Poe... y precisamente ese queda título, El Gato Negro, y quedé fascinado, fascinado una fascinación que, que todavía me, me llega hasta hoy. ¿eh? Sigo fascinado a fecha de hoy con, con Edgar Lampo y con el Con el gato negro Bueno pues eh, la cuestión ya que de la misma Manera pues es difícil la difícil acordanza de, de intentar acordarme de la serie Con esa serie que Diciendo algunos que no llevo a paneños Edgar Lampo y no sé si para paneños También pero bueno debía referirse Más o menos una, una cosa así ¿no? Y bueno pues encontréla ¿eh? y, y pues más me descargala Y ¿eh? Y sí, en la mula, a través de la mula, al la, al la serie en cuestión, eh, con todos los capítulos intitulados en, en castellano, pero, pero el audio y en inglés y a mí las lenguas germánicas. Dánseme mal, dánseme mal. Yo, oye, los romances, todavía, más o menos apáñame si tengo que sentir. Oye, pues en italiano, en portugués, es eh, mismo difícil los peninos, en, en rumano, eh, el francés es más complicado. El francés tiene mucha influencia ya germánica. Ya sabéis eso que dicen de que el inglés es la la, la más románica de las lenguas germánicas y el francés es la más germánica de las lenguas románicas. ¿eh? No sé por qué lo dicen exactamente, pero bueno, dícelo. Bueno, sí, dicenlo por vocabulario y tal, estos es, este es movides Bueno, pues la cuestión es que, claro, haciendo esfuerzos ahí, conseguí descargar el primer... Ya me descargó el primer capítulo y haciendo esfuerzos, pues pido alguna cosa, pero tampoco es que, que tal. Y entonces yo lo que quería preguntaros, que si vosotros sabíais de, de, de alguna manera de conseguir la serie en castellano, ¿eh? En castellano o en alguna lengua romance. Bueno, ya de haberlo un romance, pues, si será más fácil de lo que lo diga en castellano. ¿eh? Va, oye, pues, no sé. No sé hasta qué punto, a lo mejor, oye, eh, ahora me volví a prestar. De aquella, tampoco, no sé, ni si... No tengo más acordances, ya os digo, ¿eh? O sea, que no sé ni si la vi, si vi nada más un, un capítulo, dos, o... Bueno, con el año que, que ponía que la emitieron en España, yo, yo era muy pequeño, o sea, que seguramente tampoco tampoco tenía estaba yo ocupo para pa andar siguiendo una, una serie de televisión, pero bueno, oye, pues prestaría me volver a vela. Ya os digo que igual ahora no me presta, ¿eh? no me gusta, igual envié yo mal, qué sé yo. me mira y cuando eso, pues, cuando empecé a tener acceso a a internet, una de las cosas que hice Fue bajar, eh, eh, descargar de alguna película que, bueno, pues que yo tenía un, el recuerdo de que me había flipado con unos efectos especiales tremendos y tal. Y de esto debes decir, vaya puta mierda, ¿eh? ¿No? A ver, pelis que no lleguen buenas, ¿eh? digamos de... ...que no pasan en la historia como grandes obres... ...pero que dice bueno, wow, que solo sea por los efectos y tal... ...por ejemplo, mira, la que, concretamente en la que estoy pensando... y en el Hellraiser... ¿eh? ...Hellraiser, yo la primera vez que la vi... ¿eh? ...en aquel momento en que yo veía... ...coméntelos de alguna vez, hablando de películas... ...en aquel momento en el que yo veía muchas películas... ...que ya era precisamente cuando... cuando llegaba por la noche de folia un sábado, ¿eh? llegaba el estante de la mañana, prendía una, una tele que tenía que tenía en, a mi, en a mi habitación, y, y estaba allí viendo, pues llegaba a las 4 de la mañana, igual pues, llegaba, a poner la tele, y igual estaban prendiendo una peli guapa, y estaba hasta las 6 viendo la peli, así naillera. Nada, nada y, y en un momento de eso, pues vi, vi Hellraiser, ¿no? ¿eh? Eh, ...y flipóme, flipóme... ...aquella... Aquel, ...aquella descripción de... ...descripción gráfica del infierno... ...aquellas imágenes, aquellos efectos especiales... ...yo, oh, quedé flipado... ...claro, cuando lo descargué... ...bueno, pues los efectos especiales de Hellraiser... ...pues son los de la época, joder... Si ...comparados con los de ahora, pues... que ...todo lo que yo tenía en la cabeza... ¿Eh? la, la reelaboración que la mía memoria oficiera de, de, de todos aquellos temas pues pues la verdad <risa> como que bueno pues no me gustó mucho que digamos ¿Eh? la pelea esa, ya pues digo el argumento no ya ninguna maravilla ¿eh? entonces es bueno pues lo que la sustentaba que ya eran los efectos especiales pues como que ¿eh? no sé como que quedaba la cosa un poco ¿eh? así nada Bueno pues igual me pasaba lo mismo con esta ¿no? Con dentro del laberinto, Ya pues digo, oye, si, si tenéis idea de la manera de encontrarla en castellano o lo que sea, pues bueno, me la pisáis. Pero equipo el chat, la nedonia es arroba gmx.es punto es, punto es, sí, punto es. Luciño, cuenta, estoy una vergüenza. Eh, si si, si en eh, los los los rollos que estoy haciendo por aquí, claro. yo eso la música de fondo, eh, Pero si en un cierro los, los micros, pues pues claro. En fin. Bueno, pues entonces habrá que habrá que seguir, ¿eh? Sabéis, mira, pero pues esto eh, también eh, otra serie ¿eh? que yo tenía en la cordaza. Eh, ...y que tampoco no sabía cómo se titulaba ni nada... ...sabía que, que en ese momento me parecía... ...que la debían echarlos bien resplatar de... Eh, ...que yo venía de, de la escuela y la veía... ...pero bueno, no, no tenía tampoco muy claro... ...y era una serie eh, que, que yo lo único que recordaba... ...y era que ya era un, un castillo... Eh, ...un castillo así, no sé, en plan centro europeo... ...un entorno ahí eh, muy frondoso de bosques y tal... y que vive en un montón de un montón de monstruos él ¿eh? tenía así de algunas imágenes sueltas en la cabeza y, y acordaba especialmente de una no sé por qué esto que te queda una cosa grabada y que ayer una vez que salía un personaje que no era no era un personaje fixo, ¿eh? era de Fishu y la capería en algunos capítulos y que que se llamaba eh, Fantomas y el Fantomas este Acuerdo de una escena que ya era él disparando con los dedos ¿eh? como una especie de, de barres de metal que se clavaba en la pared ¿eh? y facía una a una, una escalera para subir para subir la pared del, de la piedra del castillo. Y era algo que me acordaba. ¿eh? Y después tenía una... una Tenía la memoria ¿m? que en aquel castillo que, que vivía en un montón de, de monstruos y entonces Dije yo, bueno pues vamos a poner serie tv castillo monstruos y coño salióme, ¿eh? salió me eh, salió salimos unos guantes pero salió me una en concreto ¿m? que se titulaba la la tía de frankenstein digo yo me acá Esto suena habla de Dios y nada tengo la descargando es así es así que los capítulos están en están en castellano que luego a lo mejor me paso lo mismo me pongo a verla y, y que no me eh, que no me presta pero bueno oye pues tenía ahí tenía ahí la cordanza de eh, de la de la de la serie de televisión esa y bueno pues oye tengo... tengo, ¿hmm? presta me prestará me a verla yo creo cuido que sí me cuido que sí eh. Dito que tiene que ser una fricada tremenda, porque llegué una coproducción eh, que decía alemana Checoslo Alemania, Checoslovaquia, y no me acuerdo qué otro, qué otro país, pero de tu madre de Dios, pero, pero qué mezclienda y está. Bueno, pues oye, vamos a, vamos a verla, a lo mejor me presta, ¿eh? a lo mejor me presta. Acordéme también de más, pero de otros que, oye, que ya me, ¿eh? que me acuerdo bien. Acordéme de... Muy posterior, ya ese era, ya era yo mayor. Acordéme, por supuesto, de, de... Bueno, el superagente 86, no. Esa ya era yo todavía todavía más niño. ¿eh? No sé si vosotros la visteis si y os recordáis. Era así de, una serie de cachondeo. Eh, el día era de espías, como de espías británicos y tal. Como una parodia prácticamente del de, de 007. Estaba, estaba muy prestosa. El... el Superagente 86, que ya era Maxwell Smart, eh, la moza que ya era la Agente 99, eh. ah, y, bueno, salían pijades, el, el zapatófono, <ríe> y era, y era ahí donde, donde salía el zapatófono, no sé si yo original de, de esa serie, ya lo no había de antes, pero bueno, eh, prestaba, ah, y, y era muy gracioso, ya os digo, todavía estoy viviendo hoy desde ahí en, en, el, en el Youtube hay algún capítulo por ahí metido estuve viendo cachos y la verdad que son descacharrantes ¿eh? muy descacharrantes y, y yo que sé de qué más cosas me acordé luego ya de, de más tarde ¿eh? de más tarde siempre tengo una, una, una memoria me una, una serie mira, eso no lo puse no puse a descargar tengo que mirar a ver si hay, si hay capítulos, estoy casi seguro de que sí porque ahora hay prácticamente todo ...esta como se llamaba la de el autoestopista... ¿eh? ...que ya era una en que... ...bueno pues todos los capítulos ya eran un tema diferente... ...solían ser casi siempre temas fantásticos... ...un poco de, de terror si quieres... Y, ...y que bueno que ya sabéis que yo un género... ¿eh? ...son los géneros que a mí me, me, me atraen especialmente... ¿eh? La fantasía y bueno ya sabéis lo que me tira... la cuestión es que eso pues solamente tenían un nexo común que era el, el, la persona que presentaba les les historias no el el ese el the hitch the hitchhiker ¿eh? el autostopista y era el que el que presentaba un poquillo las historias se dirigía directamente al, al televidente y decía, ah vamos a ver esto tal cosa tal y luego volvía a salir al al final eso ¿Eh? sea, tengo que mirar, tengo que mirar a ver si, si hay capítulos por ahí acordéme de, de, bueno, la mítica matrimonio con hijos ¿eh? <ríe> y era otra que me encantaba, encantaba, ¿eh? sarcástica ¿eh? pero pero bien, o sea, bien cuido, mira, una vez todavía, también, también echándolo me parece cuando porque bueno, esa durlada de Dios, ¿eh? durlada de Dios eh, tuvo diez temporales o no sé cuántos años estuvo en Antena Eh, acordéme de, de que incluso... Cuando, ...todavía cuando yo estaba en la facultad... Eh, ...una vez, no sé por qué... en ...una clase salió el tema del series de televisión... ...así, eh, críticas con la sociedad y tal... ...y, y el, el profesor aquel pues y era fan de los Simpsons... ¿eh? ...y yo dije, pues mira, yo qué quiso te diga... ...pero a mí paz, me que los, los Simpsons... tan inspirados en los Bandi... ...y dice, el coño, pues también, ¿verdad? ¿Oe? ...porque... ¿eh? también aquella familia con un hijo una fía, tal, y, y bueno, de que yo creo que ya era todavía más, ¿eh? más, más sarcástica el eh, matrimonio con hijos que, que, que los Inso, me parece, ¿eh? me parece, pero bueno Ay, vamos a entrar en cantar, ¿vale? Más que nada por eso que vos decía, que yo no llegue que, que ponga los cantares eh, Cuando, porque diga yo, oh, préstame pues este cantar y tal, no, yo pongo lo básicamente porque para descansar un rato, joder, que, que si no, llevo aquí 40 minutos dando la parpayuela, que oye, que es que no, pues entre dar la parpayuela, llevar todos los controles, y visteis todos los pifes, ya ...ya sentís por aquí, que si los tecleos, que si los cacharrazos, que si tal, oye, te, pues cuenta joder, que no. Uno cansa, ¿eh? Uno cansa. Mira, dime la fana evodónica, al bandi. ¿eh? Se ve que ella también le presta, también le presta, la, ¿eh? también le presta el matrimonio con hijos. <ríe> Venga, sentí este cantar, veréis que guapo, ¿eh? oh, yo, yo guapo como como eso lo va, va a prestar vos mogollón. Bueno, qué coño prestamos a mí, ya que tiene que prestar. coming over me, you are all that I can see, oh I sink in those deep blue eyes, all I need for you Sigue sintiendo Radio Cucaracha, sigue sintiendo Radio Cuca en el 107.3 de la frecuencia modulada en el www.radiocuca.org Y sigue sintiendo Anedonia, sigue sintiendo al anedónico miserable dice aquí en el chat, me Fanedónica que, que ya veía eh, una serie que se llamaba Harold Joyce y los Chiflados. Eh, hostia, suena suéname la de Dios. suename lo de Harold Joyce. ¿Quién era Harold Joyce? No sé. Pero igual qué sé sí, yo también, también la, la veía. ¿Eh? Y, y, y remueve el puñal en la herida porque me pregunta cómo va tu lectura y e book. <risas> ¡Ay, Dios! ¡Ah, que soy un 40, joder! Y ya vos dije la semana pasada, pues... Pues llevo en el ebook Y lo peor de todo, ¿y es que me está gustando? ¡Joder! Yo pensé que no me dio para gustar el papel y tal... Pues, joder, más joder! estoy fecho una ya serie, cada vez estoy peor de... ¿eh? De la espalda, de los pesos, de tal... Y pues... pues ¡Joder! Ese es un peso... Un peso nada, todo cosas ahí... Bueno, joder... Bueno... Vale, sí, soy incoherente, ¿Qué pasa? Ya... lo confesé muchas veces, son muy incoherentes. Que bueno, a ver, también es verdad, yo no sé que te a en contra de las nuevas tecnologías, joder, ya ves, y eso pues ahora todo yendo en un, un ebook de esos, eh, to llevo todo to el programa hablando de, eh, de las pelis que me... Teleseries que encuentro a través de buscadores de Internet ¿eh? y, que, y que descargo gracias a, a, a de alguna, de algunos programas de, de Internet Vamos a ver, o sea que, ¿eh? lógicamente Contra la contra la tecnología digamos, en sí mismo ¿eh? Digamos que no llegue tea. Estoy en contra de la obligación ¿Sí? De la obligación de, de cómo eh, de repente es obligatorio Para pa mucha gente que, que ni tiene conocimientos ¿Eh? ni nadie los preparó y que de repente de golpe y porrazo cosas que antes hacían sin necesidad de, ¿eh? de, de más que, que del su so propio cuerpo coño, ¿eh? de repente resulta que, bueno, pues que tiene falta de, de, de tecnología tiene que hacerles por internet o tiene que hacerles a través de un teléfono listo o, o, o qué sé yo ¿eh? cosas así eso ya es de lo que yo estoy en estoy en contra ¿eh? eso ya es de lo que yo estoy en contra estoy en contra de eso como perdón que estoy haciendo aquí un <risa> malabarismo <risa> bueno eso estoy en contra de eso como estoy en contra de, de, de cualquier imposición joder que ellos a las personas ¿eh? de, estoy en contra de, de, de que de repente por Porque es siempre lo mismo. Si fuera por la comodidad, por el bienestar de la gente, que por eso se, ¿eh? de repente cada vez más gestiones que hacerles a través de, del internet, tal. Si fuera por eso. Pero siendo nada más para, ¿eh? para beneficiar a, a unos cuantos muy específicos, son los pocos. ¡Joder, ¿eh? joder así nada, joder a na, muchos! Pues queréis creéis a los días. O oh, enciéndeme un poquillo más. Pero bueno, eh, tenemos otra cosa, no un plan de eh, ahora de ponerse de de, de mala leche, estaba yo muy contento hablando de estas cosas, eh, estas cosas tan son les las series de, de televisión. que yo cuido que, que con esos cuatro que vos comenté ya más o menos así los míos acordantes de, de la niñura y de la, de la adolescencia ¿eh? bueno la matrimonio con hijos si ya vos digo llega, llega casi hasta la adultez porque esa como tuvo temporadas a, a faltar ¿eh? pero bah, ya que estamos con el tema voy a hablar así a ver a veces la gente ¿eh? que está en el chat a mí me pon también les oyes les Voy a decir un poquillo vale mis favoritas es que me que me presten ya más actuales y, y pero mira voy a entrar con una que está caballo eh, que está caballo entre entre lo que era la, la mío los meus años de, de, de niño eh, y ya lo más adulto voy a hablar de una que además mira tiene que dejarla por el final más que nada porque ella la yo creo que ella la, la mi serie de de televisión favorita Una vez, siempre estamos, o yo estoy con ese tema de que ya es muy difícil y es realmente difícil decir cuál es la, la, el top favorito de cualquiera, cuál es la, la tu canción favorita, el tu grupo música favorito, la tu poli favorito, el tu libro favorito, porque supongo, por lo menos a mí me pasa, que, que eso depende del momento, depende incluso de, del estado emocional, ...depende de un montón de cosas... ...que, que bueno, pues lo que llegue el favorito hoy... ...pues a lo mejor no llegue no lle mañana... ¿eh? ...no lle mañana... ...yo que sé, pues mira, todavía el otro día... decirlo de una manera muy muy gráfica... ...a una persona... ...estaba yo muy contento... ¿eh? ...estaba yo muy contento y entonces estaba sintiendo a... Alice Stanfield... ¿eh? ...por motivo que sea, cuando estoy... ...muy contento... ...préstame sentir a Alice Stanfield... Liz Stansfield no hay una música de un género que digamos, oh, como me gusta a mí ese género, no, no sé ni, ni en qué nombre habría que poner a género en el que canta Lisa Stansfield. Pero bueno, préstame pero cuando estoy contento. Y entonces yo decía a esta persona, porque sorprendía, decía, madre de Dios, tú sintiendo uh, estas cosas y tal. Digo, sí, no sé, yo, eso yo porque tengo un buen día. Yo, yo oscilo entre dos extremos, decía yo. Digo, cuando tengo un muy buen día, pues siento a Alicia Stansfield. Cuando tengo el día así más tal, más chungo, eh, siento a escorbuto. <risa> ya veis y decía joder vaya vaya arco no así, pues entre scorpius y Lisa Stansfield, la ¿no? la cosa pero bueno de todas maneras eh, si tengo que escoger una serie de televisión ¿eh? yo cuido que bueno pues más o menos en la media esos unos estados emocionales escogería unos en otros son lo o otros pero más o menos en la media va diría una serie de televisión ...que echaban eh, aquí por estas tierras... Eh, ...más o menos cuando yo debía estar a caballo... Ante, ante la escuela y el instituto... ¿eh? ...porque al acuérdame que yo no podía vela ¿eh? ...porque tenía que ir para la cama y era muy tarde... ¿eh? ...pero acuérdame también... ...que, que solucionó entre unos amigos... ...una cosa que hoy en día sería muy fácil porque... Todo el mundo tiene un teléfono cool listo con. Bueno, todo el mundo, mucha gente tiene, yo no tengo, mucha gente tiene un teléfono cool listo con, con cámara de vídeo, eh, entonces podía hacerse. Podía ¿sí? De aquella no, de aquella teníamos que conseguir una cámara de vídeo, pero nosotros, eh, dos gallos, queríamos hacer una versión astronómica de Twin Peaks. Sí, sí, sí, queríamos hacerla, además habíamos el sitio, el sitio iba a ser. La, el parque de, de Monte Alto ¿eh? aquí uno si, en la parte de arriba los que lo conocéis que es que un, un pinar un, como los que saben en, en la serie de verdad en, en Twin Peaks un pinar y vamos a hacer, a hacer allí el Twin Peaks ¿eh? yo digo a hacer de ahí colgarme el papel ay, madre, no me acuerdo el sheriff, me parece que yo iba a ser el sheriff Eh, ...sí, creo que deba, que deba ser así... ¿no? ...pero bueno, vamos a ver... <risa> ...la idea surgió de, de, entre dos personas... ...después comunicamosle a un par de días más... ...pero bueno, yo creo que hubiéramos sido... ...necesarios unos cuantos más... ...para pa llevar adelante aquel proyecto... ...que por supuesto que no, nada... ...pero digo que, que tuvo que ser más o menos en, en... ...en aquel periodo... ...porque ya era tan niño ...como para tener que ir para la cama a, a la hora... Pero, pero en la escena ya se podía entrar al parque de Monte Alto, que era inaugurarlo más o menos más o menos en aquel momento, ¿eh? entre que yo pasaba de, de la escuela a, al instituto. Y, y de aquella no podía ver, no podía ver los capítulos, más que ¿eh? más que así na, a pedacinos. Pero después, cuando tuve la, la oportunidad, cuando tuve el internet, pues una de las primeras cosas que hice fue bajar la... Serie completa, ¿eh? la serie completa de Twin Peaks, quien mató a Laura Palmer. ¿eh? Aquella pregunta que en aquel momento fue tan. ¿eh? En la serie pegó bastante en España. Yo acuérdome que salía mucho en las revistas y salen esquemas para intentar entender la serie y quién era el, quien podía ser el asesino y demás. Salían, salían muchas cosas. Salían muchas cosas. Y después, cuando la vi, la verdad que, joder, pues entendí por qué. ...porque era una puñetera pasada... ...tenía una estética... ...tremenda... ...el, el tío este, el David Lynch... ...que, que fue el director... ...hostia, pues vese que... ...joder, que tiene un tiene un toque personal... ...o sea, sabe ser perfectamente... ¿eh? ...lo que lo que hizo él... ...no y como otros a lo mejor... ...que siendo muy buenos... ...son precisamente tan buenos... ...porque hacen cosas muy diferentes... ...este no... ...este, hostia, tenía un... ¿Eh? un toque personal, un estilo que, que yo, que en es en esos películas, una estética una estética que vese que, bese, que bese, bese ahí la verdad que, joder, pues me gustaba mucho, la primera temporada ¿eh? porque tienen dos temporadas la primera temporada que son todos los capítulos dirigidos por por hombre tipo por David Lynch la verdad que hay una gozada ¿eh? yo una verdadera gozada después la segunda temporada, pues bueno no tan mal, pero ya no en hielo Ya no es lo mismo, eh, ya no es lo mismo, porque bueno, hay cada capítulo, está derricido por un director diferente. No sé si David Lynch salen de alguno, pero bueno, pues que tampoco os creáis. Y puf, no sé, yo mm. un poquito en las imágenes, los colores, la música también, la música, joder, el, la música que cuido que estaba compuesta por el, este ángel baladamenti, que ya era como se llamaba. Muy guay, eh? muy guay, muy guay. A mí me gusta mucho esa. Si, si tenéis la oportunidad y no la visteis, joder, veisla porque vaya que Bueno, también es verdad que yo no esas que es lo mejor o, o la amas o la odies porque ya es así un poco rara <risa> y bastante, bastante rarina. Entonces, bueno, pues que yo pues habrá gente que diga, pues también no me dice nada que qué pinta esto que. Eh? Porque tiento que es incluso que podríamos decir. Y una serie, en principio, dramática. Una serie que trató de un asesinato, y, y, y como tan implicados los de la gente del pueblo, donde vivía la, la muerta, que a la que luego se iba descubriendo bueno pues aspectos secretos de su vida y demás. Bueno, puedes decir, pues ya es dramática. Pero después te también toques de humor. ...y que no lleve humor negro, que lleve sencillamente... ...humor, que tú podrías decir... ...pero no viene a cuento, ¿qué pinta esto aquí? Pero pinta... ¿eh? ...yo acuérdame siempre cuando el... ...cuando el... ...el agente del FBI... ¿eh? ...de repente... Eh, ...abre... Es par de ahí en un... ...como en una pizarra y tal... ...un mapa del Tíbet... <risas> ...y dices... ...esto y el... ...yo me guío por, por el Tíbet... ¿eh? En, ...por la conducta de la gente del Tíbet... ...que los invadió la China... ...y no sé qué y tal y uno ...pero bueno, ¿esto qué, qué pinta? Eh, pues, oye, pinta... ¿eh? ...o yo qué sé, pues... ...personajes realmente extraños... ...la dama del leño... ¿eh? ...esa mujer que anda por ahí... ...pues, acunando un... ...un, un cacho de tronco... ¿eh? ...como si fuera un... ...un leño... ...no, a mí gustaba mucho, gustaba mucho... ...yo pues digo, si... tenéis la, la oportunidad veila además mira eh, si la veis eh, descargando la hora del internet o lo que sea tiene una ventaja y que llegue ¿sí? la, la la torna al ¿no? castellano ¿sí? ya sabéis que bueno pues eh, que en castellano y todo blau ¿sí? como en otros sitios que, que no un doble en el espel y suele ser la y tal aquí todo doblado y puede ser que cuando doblaron ¿eh? el último capítulo en el que se descubre el, el asesín pues pues metieron la pata en una palabra que lle clave no voy a decir vos cuál cual porque entonces ya fue un spoiler ¿eh? pero, pero en la versión que yo vi descargada pues en ese momento vienen subtítulos de explicando ¿eh? el, el fallo en la... una torna del su momento y lo que se dice realmente. Y claro, la diferencia es esencial. ¿eh? Y luego ya más adelante, que series de televisión? Bueno, es billo. hombre males muchas también eh y sigo viendo los descargo capítulos de series show de pasar el rato eh, sin más pero bueno así de que tenga yo alcordanza que me que me quede que diga yo hostia, pues esto podría verlo otra vez eh, alcuerdo me por ejemplo bueno mira hay voy poner un ejemplo <risa> y ese esa en concreto no la vería otra vez pese a que era enganchado que estaba que estaba de ella tratase de de de lost lost, perdidos eh, esa serie que bueno pues ¿no? tuvo siete, siete temporadas a no menos y, y que la verdad que básicamente sencillamente se dedicó a, a, a alargar y entreverar y entretejer un montón de historias en ¿eh? el pasado o en el presente en un sitio y en otro y bueno pues a a, a alargar, lo que pasa que los que estábamos enganchados muy enganchados... ...yo cuido que ya era una... ¿eh? ...mira, yo, yo por ejemplo... ...que, que no soy y en esto... pues bueno, ...los que son ¿eh? así muy puristas del cine... ...van matarme. Eh, ...no sé de ver las cosas subtituladas... ...y hostia, aquella con tal de... ...con tal de seguir alantre... ...porque yo una de estas que te enganche... ...que, que cada vez que acaba un capítulo... ...que debes, coño, más, más... ...quiero otro, quiero tal... ¿eh? Me, me, eh, ahí me tragué las siete temporadas pero vamos más me parece que cuando cuando me, me vela y así me la quinta entonces wow una pasada metime cinco temporadas de, de seguido ¿eh? lo que la putada fue después esperar a ¿eh? que salían los otros dos esa que sea mucho la gente que la siguió de... del final ¿eh? que el final y un tanto abrupto un tanto no sé ¿eh? sacado de la chistera en sin más hombre yo la verdad Decía ellos... Bueno, hombre, pues... ¿Qué queréis que os diga? A mí no me disgusto tanto... Más que nada, por una cosa... de verdad... El final de esa serie... Perdona, y por el spoiler... Eh, ye cutre... Si no la visteis... Si igual ahora vos digo este Si no la veis... o yo... Veis la Que es muy... Que prestosa... Que prestoso el desarrollo... Aunque el final... Seguía un poco así... Sencillamente... A ver... Eh, como... Como dice yo una vez a uno... vamos a ver la serie esta niñe una adaptación de un, de un libro eh, niñe un proyecto de un autor que dijera voy, voy a escribir una serie de televisión así y voy a escribir una historia y tal y sencillamente de unos guionistas que tuvieron que alargarla mientras la productora yo os dicho, venga vamos a, a seguir haciendo capítulos de esta serie que, que renta ¿Eh? Y llegó un momento que ellos dijeron Venga, pues hay que resolverla ya Y me tienes ya, la verdad En tal cantidad de ellos Que resolverlos todos Y era prácticamente imposible Entonces, bueno, pues acabaronlo de una manera Que un montón de gente enfadóse y, y que bueno, pues que en realidad, joder Mira <risa> ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Qué, qué ¿Eh? ¿Qué, qué Cuando llegue una una serie así Pues ya pues digo ¿Eh? estirada por sencillamente razones, motivos comerciales y dinerarios mientras dio perros, pues bueno la productora decía, venga pues hay que seguir, hay que seguir hay que seguir, ya está ¿eh? entonces ya pues, digo, a mí tampoco me cabreo tanto al final ¿eh? un final que sí, vale, que lleve cutrillo ¿eh? abrupto ¿eh? bueno, pero no obstante, si no la viste si porque porque lleve prestosa luego mira, hay, hay, hay una ¿eh? estoy hablando de, de, de cosas curiosas de las series Falé de, de, de esa de Twin Peaks que supuestamente a la que, que metieron el humor Falé de esta de misterio de ¿eh? Del perdidos que, que tiene ese final abrupto y ahora hoy comentamos una que el primer capítulo y tan increíblemente bueno ¿eh? que me llevó a ver todos los demás y la verdad que todos los demás de los demás no hay ninguno bueno no hay ninguno malo ...pero tampoco no hay ninguno especialmente bueno... Eh, ...tratase de, de Black Mirror... ...a lo mejor de alguno me dice... ...oh, anedónico, por Dios... ...y una maravilla, lloro pasada... mira yo vi el primer capítulo... ...Black Mirror, para los que no la conocen... ...y una serie... Eh, ...en la que... bueno pues ...cada capítulo y es totalmente independiente... ...ni son los mismos personajes... ...ni la misma temática, ni nada... El único eh, punto en común, digamos, el único nexo de unión de unos capítulos y de otros, y que todos ellos traten de un tema que, que ya veis que a mí me gusta mucho, que saco yo mucho también, que es la relación de las personas, del ser humano, con las nuevas tecnologías. ¿Mm? El primer capítulo, y el primer capítulo de la primera temporada, y impresionante! y una verdadera pasada. Una, no busco en todo que va, porque bueno oye, pues igual tenéis ganas de verlo. Pero me cago en la ley, y ¿eh? una verdadera pasada. A raíz de sí, pues bueno, pues vi vamos compulsivamente todos los demás. pasó un poco como con lo de con lo de la literatura de terror. Yo claro, el primer autor que leí fue el mayor. ...fue Edgar Poe. Llevo desde entonces... ¿eh? ...llevaré 30 años por lo menos... ...intentando al algún relato de terror... ...que me produce el mismo estremecimiento que aquel. No, soy inca absolutamente incapaz. También es verdad que lo mejor precisamente... ...si ahora era por primera vez... ...los relatos de Edgar Poe, ...igual tampoco la impresión ya era tan grande como aquella... ¿eh? las funciones del cuerpo... ...van atenuándose... ¿eh? Eh, ...lo mismo... las funciones motóricas... ...que a lo mejor cada vez que le llevamos más despacio... ...que las funciones esquemes mentales... ...la capacidad de impresionarse... ...pues a lo mejor resulta que también... ...también se va perdiendo... ...y también se va deteriorando... ...y también y más más tenue... ...según pasa el tiempo... ...y a lo mejor... ...por eso ahora mismo llegué a por vez primera... al gato negro... ¿Eh? y no me producía la misma la misma sensación bueno pues pudiera ser eso pudiera ser eso o pudiera ser sencillamente que, que eso que que tan increíblemente bueno que no voy a poder encontrar ninguna otra cosa que me produzca ese ese mismo estremecimiento en este caso pues igual pasa eso igual los demás capítulos tampoco lleguen que ser malos ¿eh? tampoco hay que, oye pues hay de alguno pues interesante eh, tiene de alguna de alguna cosa muy interesante pero a ver después de ver el primero en el primero tocar un techo lo guapo y que vaya, vaya subiendo el ¿eh? vaya subiendo el nivel según va, va avanzando eh... Nah, pues en este caso no fue no fue así el, el mayor y el primero lo demás y allí en decadencia ¿eh? de decadencia no porque sean malos sino sencillamente porque oye ¿eh? si tenéis oportunidad también os pues digo de ver Black Mirror sobre todo ese primer capítulo de esa primera temporada oye buscáislo y, y veislo porque es impresionante ¿eh? impresionante no sé ni cómo se titula ahora mismo podía mirarlo por internet pero la verdad que no tengo gana podéis mirarlo vosotros ¿eh? buscáis black mirror ¿eh? serie TV Black Mirror Speyu Neuro ¿eh? Busquéis, tradúzalo porque la, la mía pronunciación no lleva precisamente buena ¿eh? <risa> no es muy buena hablando eh, romances pues mucho menos buena y hablando germánicas entonces bueno lo de black mirror quiero decir espello negro ¿eh? quiero decir eso espello negro claro, con eso acuerdo de otra... Oh, ¿eh? ...otra tremenda... ...otra tremenda... Eh, ...otra tremenda que la dejaron a medias... ¿eh? ...yo en caso de estos que ¿sí os digo... ...de sencillamente, pues bueno... Hay, eh, ...guionistas que tienen el encargo de ir, eh, haciendo, haciendo una serie... ...y que, bueno, pues lógicamente... ...tienen que acabar la temporada... ...de, de alguna manera, bueno, pues... ...intrigante para dejarte con las ganas de... ...de ver la siguiente... y los intereses económicos de la productora de la cadena dicen, no ah, pues no va a ver siguiente. ¿eh? y acabó así y una pena, y una pena porque ya porque era una serie prestosísima. en este caso una británica, me parece, eh, Black Mirror. Black Mirror, madre, no, Black Mirror ya la de antes, que no sé si sí que cuido que ya es británica también. No, pero esta es Utopía. ¿eh? Bah, utopía y una verdadera gozada. ¿eh? Eh, de Utopía, mmm, bueno pues eh, digamos que la temática de conspiranoica, una, una gran conspiración. De hecho, bueno pues en alguna de las historias que salió por ahí, eh, Utopía tiene dos temporales ¿eh? y ya se confirmó que no se va a hacer la tercera. seguramente dicen muchos conspiranecos precisamente porque está revelando cosas que no quieren que se sepan, ...todos que hubo presiones para que, eh, para que, para que no se, sé, para que no sé, se se ruede la, la tercera parte. Bueno hombre pues pues no sé, eh. yo cuido que no, que tampoco hay tanto, ¿no? pero pero bueno sí, no desea de ser curioso, porque a mí es así, la verdad que gustó mucho, yo cuido que tenía muchos, muchos seguidores, ¿no? que al fin y al cabo yo lo que busquen lo que busquen es cadenas Yo no soy muy guapo, falá eso, pues una una conspiración para eh, para esterilizar a la humanidad, ni yeah, una cosa muy prestosa y otra que y otra que recomiendo. Tiene también una estética, bueno, pues curiosa. No te sé perfectamente que lle británica y no y, y non Igual estamos muy avesados a a ver, bueno, pues eso. verle las de series, series eh, estadounidenses y y son, y son son distintas Mira, por fin tengo, eh, por fin tengo una una sugerencia en el en el chat. Vamos a, a ay, coño. Vamos a aliger entero, vamos a aliger entero la la la entrada, eh, De la una entrada que me fue o es 30, eh, Eh, dice Anedónico gracias por tus recomendaciones viniendo de ti están garantizadas <risa> no sé eh, no sé mucha fe pones en mí <risa> a ver anda que si te, si te digo algunas de las otras no pero no, no comento los cutres que, que también veo <risa> bueno hombre no, pero no garantizas no tan pero va, yo cuido que, que de algunas de las que comento son muy interesantes sobre todo oye, twin peaks el primer capítulo de Black Mirror y la de Utopía. Uf, a mí, préstamela la de Dios. Sigue, sigue el tal. Pone a mí me han recomendado a Fringe, serie de TV centrada en fenómenos paranormales y universos paralelos. Mira, por ejemplo, yo de, de esa de, de Fringe descargué unos pocos capítulos y, y no me gustó. Mira, no, no. A ver, no, no es a la palabra, no es que no me gustará. Sí me gustó, pero iba avanzando y viendo que todos los episodios hieren iguales yo una de esas en la, en la que todos los episodios son son iguales que si te presten estas temáticas ¿eh? pues van prestarte la, va, va a prestarte mucho ¿eh? por supuesto que sí a mí présteme estas temáticas lo que pasa es que bueno pues igual la cogí en un momento que no estaba yo muy pa muy para ello ¿eh? y, y eh, pues no me no sé con ella porque eso pásame también con muchas series eh, que tienen un planteamiento joder pues realmente interesante digamos que tienen un, un argumento central muy interesante pero después ves los capítulos y eh, pues, sí bueno el fenómeno el central está ahí pero pero como que y bueno pues si la, el capítulo tiene 40 minutos eso ocupa 5 y el resto lleva una historia que lo mismo podía pasar ahí por ejemplo me de una no me acuerdo ni siquiera el título de la serie y era una la, que la temática llamaba la de dios que ya era una la, la, se producían una serie de explosiones nucleares ...un pulso electromagnético... De ...las comunicaciones estaban rotas y tal... ...y era la vida de un pueblo... ...que nunca era, no, ...como era Jericó... Sería, ...sería ese el título... ...y bueno, sí, pues en principio... ...joder, ya me habla de Dios, digo... ¿no? ...una guerra nuclear, un pueblo que no se había afectado... ...por las explosiones, pero bueno, sí por... ...corte de comunicaciones, por pulso electromagnético y tal... ...hostia, Qué interesante... ...pero, sí, después veía la... ...y bueno, pues sí... un capítulo que pasaba en cosas pero que, que son cosas que lo mismo podían pasar en el pueblo ese que, que, que en el barrio de blima <risa> a ver, no sé ¿eh? que lo de menos y era, y va, no sé, eso tiene pasado con muchas series ¿eh? de, de, de decir oh, qué planteamiento más interesante y luego o sea que ya ves, pues 30 que tampoco te fíes mucho de mí, eh Fringe no no está no está mal pero ya ves yo, a mí sin embargo no me enganchó ¿Mm? no tiene que ver al mejor ahora vuelvo a cogerla y, y si me engancha que eso tiene pasado ¿eh? tiene pasado de alguna vez de volver bueno, venga voy a retomar esta que hostia, tiempos pues mira se engancha y sabes otra cosa que también sabéis otra cosa que también pasa mucho eh, de series que ah por cierto perdona eh, siempre quiero mencionar Eh, a este respecto de series que tienen un planteamiento realmente eh, realmente interesante y que después pues, se queden en nada porque bueno pues cada capítulo relata cosas que eh. oye pues una una humorística española que que tenía un planteamiento interesantísimo y, pss, ¿ve? y la de la de Plutón Berbenero no sé si la conocéis una de de Alex de la Iglesia que incluso pasa también con las pelis de alas de la iglesia. La mayoría de ellas tienen un planteamiento muy bueno y luego un desarrollo pues vulgar ¿eh? y un final abrupto. ¿Mm? En esta bueno pues sí la, la idea está muy guapa una una nave espacial ¿eh? para pa buscar un planeta habitable y tal y todo y un plan de coña ¿eh? con un con un extraterrestre ¿eh? y, y el precio... ¿eh? Uno con, con, con cabeza de paisano y cuerpo de, de bebé en pelota, tenía mucha gracia. Bueno, muchas cosas que tienen mucha gracia. Pero después oí esos capítulos de aquella serie, y la verdad que lo más prestoso ya era la introducción. <risa> Una introducción donde se escribía eso, pues como se había mandado la nave y tal. Bueno, eso ya era, ya era guapo, pero después los capítulos, bueno, pues tampoco. En fin. Pásame también lo contrario. Ahora estoy viendo una que se llama The Blacklist, ¿eh? Eh, que una de las que si es de mirar una página, porque siempre puedo mirar alguna crítica tal para ver. Hay, hay tantes que para pa ver alguna de alguna un poco interesante. Pues mira de las críticas que tienen tal y, y un, en la crítica uno de los <coughs> uno de los que opinaba que de eso, de que joder, y que bueno, al final son todos los capítulos iguales, que, que si en cada capítulo sí van, van a coger a un mal diferente, pero eh, son todos parecidos. Y mira, yo sin embargo os enganché, me llevo por la mitad de la segunda temporada. Por eso digo que tampoco... ¿eh? Pásame mucho también una cosa, que, que eh, hay series que me gusten mucho, y... ¿eh? Y, y pero que no un aguante en las temporadas yo cuido que, que más de dos temporadas ¿eh? a veces no ¿eh? a veces no porque ya os digo que que de partidos metiéndole siete y vamos <ríe> que me dean una octava si quieren ¿eh? que me la también ¿eh? la también y, y, y de alguna más igual también pero vamos yo que sé hubo series que me me prestaron la de Dios ¿eh? vi la primera temporada y gustóme la de Dios, a lo mejor vi la segunda y me siguió gustando la de Dios y vi la tercera y vi que sencillamente era dar vueltas a las mismas cosas o buscar algún otro argumento paralelo que va a poder estirarlo para tal mira, por ejemplo, eso pasó me con con esta tan buena porque es buena, la de Breaking Bad a mí gustó la de Dios, Breaking Bad Pero, pero cuando habría que invadir, yo cuido que hasta la mitad, la tercera temporada. La primera es, normalmente suele ser la buena, joder, porque, oye, pues de ahí donde donde plantean el, el argumento central y tal, y joder, eso suele ser muy prestoso cuando son seis buenas. Pero luego ya la, la cuestión es estirarlo, ¿eh? estirarlo, estirarlo y estirarlo, y eso estira muy bien. Por ejemplo, yo, yo la de Blacklist... ...esta me parece que están estirándolo bastante bien... ...por donde voy, eh... ...no sé estén por tienen... ¿eh? ...yo de momento voy por la segunda y bueno, bien... ...pero... Pff, ...a ver... En, la, ...en esta de Breaking Bad, ...pues yo os digo... Eh, ...a mí... Mm, ...cánsome a la tercera... paso con muchas otras... ...más cutrillas... ...series más cutres... ...pero que, bueno, que ves porque son entretenidas... ...y lo mismo, pues llega un momento... ...que ya sencillamente, a lo mismo... ...vamos a enredar, vamos a desenredar... ...vamos a, a estirarlo... ...y, y oye, cánceme cánceme ...bueno, por hablar de alguna cutre... ...de las que me gusten... Eh, ...tengo una gana terrible... ...que salga la, la segunda temporada... Que, que se confirmó que pese a que no tuvo, tuvo una audiencia curiosa, confirmóse que van a sacar una segunda temporada de una de, eh, de ciencia ficción, la típica de, de naves y de batallas espaciales y tal. Que mira, oye, pues a mí, présteme, una que se llama Dark Matter, ¿eh? materia oscura. Pues yo vi la primera temporada, pues todo me mojo yo Oye, pues lo pues, pues, pues, que que la segunda, yo encantado. que no tiene odio, se queda, pues que se joda y también ah por cierto otra de estas que, que digo yo oh, la primera temporada impresionante y la segunda pues ya pff, vuelve a ser va a seguir con lo mismo y una también inglesa eh, británica eh, misfits eh misfits inadaptados si tenéis ocasión de ver la primera temporada la verdad que es muy prestosa, eh Eh, también te eches unas unas cuantas risas unas cuantas risas con con ella a sentí este tema bueno si suena porque me parece a mí que no ¿eh? ahora ahora me parece a mí que ya, ya empieza a sonar Bueno, pues hay eh, que sigue sintiendo anedonia, sintiendo Radio Cuca, ¿eh? Sintiendo este programa que esta noche, bueno, pues dime por hablar de, de un montón de, de series de, de televisión, ¿eh? ¿Eh? Pues curiosa, porque, bueno, bueno, porque, joder, falo de esto como falo de otras cosas, falo de lo que no lo de me lo en ese momento. Eh, pues, mmm ahora... ...mientras senté a y cantar... ...que supuestamente... ...deba sería casi como el, como el cierre... ...pues, pues, encima de ahora... ...de que... Mmm, ...quedárnosme unos cuantes en el... ...en el tintero... ...como se suele decir... ...eh... ...unos series... ...bueno, muy estar ...bueno, seguro que me quedan un ciento más... ...lo que pasa es que, bueno... ...no quería yo... dejar de mencionar... ...una que mencioné ya pel... ...pel chat... ...eh... ...que... ...que a lo mejor fue la causante... de que precisamente esa de Fringe pues a mí no me llamará demasiado que lle expediente X eh, Mira, expediente X más y porque no un de los que me, digamos eh, me piden pues cuando ya tuve internet y descargué, de, no, no expediente X vi la vi la, vi la tele, eh, en la tele en Telecinco, me parece que pero donde echaba per en años A eh, los expedientes X Y expediente X, joder, gustóme mucho, mucho, mucho. Gustabanme ¿eh? tanto los capítulos que trataban acerca de lo que ya era la, la trama principal ¿eh? de los extraterrestres y la ideación, y toda esa historia, y, y también los capítulos alternativos, o sea, los que viven de otra cosa, de fenómenos paranormales, eh, bueno, pues que no tenían que ver con esa trama. Gustóme mucho, mucho, la verdad. Eh, de fecho tengo pendiente porque yo no sé exactamente en qué temporada me quedé cuando cuando los veía cuando los veían la tele y no complete las temporadas ¿eh? no completé las temporadas y yo cuido que que fue una de las cosas que tengo que que hacer ¿eh? que tengo que hacer en antes de en antes de morrer ¿eh? Eh, aprovecho también para comentar otra serie que En, sin tener a lo mayor eh, que ver con las temáticas que más me gusten me gustan las que son de pues, de ciencia ficción de, de fantasía eh, bueno pues que son un poco enrevesadas un poco curiosas tal pero mira esta es sin tener que ver con nada de todo eso mmm, gustóme la, la de Dios pues hay una serie que, que se llama Baishi ¿eh? no tiene que ver ya os digo son no me acuerdo ahora si tres temporadas o, o cuatro ¿eh? pero y a mí me gustó más la de Dios, y una serie muy entretenida no tiene ya os digo no tiene nada especial y bueno pues unos delincuentes y que llámalos así ¿no? uno que se fue a pasar por policía otra que bueno muy guapo y llevo muy guapo las manera en la que la que conocí esa serie eh, la casa ocupa esta Eh, que tuvimos aquí en Ubio, en La Madreña pues una de las cosas que se hicieron de algunas veces pues fueron mercadillos eh, los que la gente iba, montaba allí los, los, los puestos y tal bueno, pues yo recuerdo una vez que fui eh, y, y no sé cómo uno, con uno que tenía eh, que estaba vendiendo, porque no me acuerdo si era ropa o libros o qué bueno, no sé, la cuestión es que por algún motivo la conversación derivó Eh, hacia el exército de televisión y entonces recomendóme dos buenísimes eh, la de eh, Hijos de la Anarquía, o sea de los moteros que no la vi tu vida, ¿eh? debe ser muy bueno porque todo el mundo bueno, esto que debe ser muy bueno porque todo el mundo la ve, también todo el mundo está que no me echa con esa de, de Walking Dead, y yo madre de Dios no puede ser el capítulo 2 y es verdad que yo, a mí los hombres por el motivo que sea no me fan ni en puta gracia, ¿no? o sea, no Ni puta gracia, a ver, gracia no tiene que ofrecerte... Los zombies tendrían que darte miedo tal... Pero vamos, que a mí... Pff, joder... Yo pues también ver un, un zombie para pa allá directamente pagar... Y, y dice, joder, otra vez zombies... Estoy estos juegos de zombies... Zombies por aquí, zombies por allí... ¡Aj! ¿No? De verdad, tío, estoy... Fartuco de zombies... No me gustan los zombies, ¿qué vamos a hacer? ¿Oye, pues por otra gente hay otras cosas que no me gustan... A mí los zombies no me gustan... Bueno, pues eso... Que, que, que digo yo Que la dejo de en la anarquía lo yo sé sí que está bien pues está todo el mundo Que no me sea con ella Pues recomendóme esa Y recomendóme Banshee ¿eh? Y bueno, pues dije yo ¿De qué te dirá esto? A ver Y puse una vela Y digo, bueno, pues tampoco Pero hostia, no Según fue avanzando tal Vila, que estaba interesante Bien fecha y, y que, joder Te enganchaba No en, un, en una burrea Banshee Si Si Manshi como las como les, les, los seres mitológicos estos nórdicos este estos que cantaban y que turullaban a la gente a, a base de berrar Manshi P A N S H E, -e. esa muy guapo muy guapo esa esa gusto me gustó mucho esa serie y esa sí que tuvo un final que es final o sea que se si no ya no se puede no se puede retomar eso eso eh, que eso está muy bien ¿Eh? nunca te dejen ahí esperando el esperando la siguiente <risa> no en serio en serio o sea, Ese gustó gusto mucho y no sé si me he quedado con el tintero seguro que muchas sí hombre, sí seguro que, que la de dios pero bueno oye mira, con todos los que hay por ahí ¿eh? como para como para no como para un quedar como eh, para no quedar abondes en en el, en el tintero pero bueno oye mira pues tampoco vamos a tampoco vamos a abusar ¿Eh? vamos a usar yo dije vos unos unos cuantos básicamente porque me gustaron a mí ¿eh? Eh, menos mal que, que alguna gente me recomendó también algunos pero aquí la de Finch, mira voy a dar otra otra oportunidad porque eso pasa también muchas veces que pasa también muchas veces de, de, de darles otra oportunidad Y decir coño pues mira Estaba bastante mayor de lo que de lo que yo pensaba eso tengo la tengo la una recámara muy importante si, si cuadra que vos enteráis ¿eh? cualquiera que esté sintiendo esto de una manera de conseguir esa de dentro del laberinto en, en castellano oye pues pues avisáisme ¿eh? chateáisme o mandáis un, un correo electrónico ¿eh? de esos y joder pues pues avisáisme lo vale y, y no sé pues alguna más seguro que se me ¿eh? de alguna más seguro que se me se me queda por ahí, por el camino pero bueno, oye, pues mira, tampoco ¿eh? tampoco pasa nada a ver, yo estaba buscando una cosa que ya era la, ¿eh? la canción de cierre, ¿no? sí, vale, acabase ya pero bueno, ¿qué vamos a qué vamos a hacer, no? las cosas acaben, se empiecen y acaben en algún momento oye un saludo enorme enorme, no vos podéis imaginar lo grande que lle eh? el saludo, el abrazo que quiero a al West 30, a la Fanetónica y, y a Macetu eh? por haber estado metidos en el chat compartiendo esta noche conmigo un saludo también a toda la demás gente que tuvo sintiendo esto por el 107.3, para el eh? radio conga.org, por el eh? diferido que lo descarguen cualquier otro día que no sea hoy, el 23 de junio. y os deixo vos ha la, hecho por la foguera ¿eh? a ver que yo creo que vamos a decir venga, oye, y a vosotros quiero daros la semana que viene, ¿eh? que, vos cohen, ¿vale? favor, vos venga, es que no vos coñen ¿vale? facéisme el favor no vos dejéis coñer venga, tal yogín que todo lo que te han contado y todas las mentiras que te ha hecho tragar en el colegio, el señor maestro solo ha servido para que ahora sepas que esto es un cabelo pura y simple tomadura de fe Get out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 a la disidencia piazza y que no te cojan que no que no que no te no no que no te no que no no te no no no no no te no que no te que no que no no te coca